Estás escuchando Radio Zapatista, South Californian. alla Bueno pues esperamos que este, se hayan puesto a bailar un poquito ahí con el chicoche y ya estamos de, de regreso aquí en este este programa dedicado a la lucha de las compañeras este, que trabajan el calamar en Santa Rosalía. Pues, pues decíamos que entonces re, repasando lo, la información que, que hablábamos en el bloque anterior, este, pues tenemos que aquí en el estado las estas tres empresas, estas tres empresas transnacionales este, coreanas y chinas este producen eh, alrededor de 50.000 toneladas de calamar este aquí en, en Santa Rosalía. Este eso se suma a la, eh, o complementa el, el resto de la la producción aquí en méxico alcanza más o menos las 100.000 toneladas y este y, y a nivel mundial la producción de calamar anda por ahí de las 400.000 este toneladas de calamar eh, explotadas por este tipo de empresas este como las, las que están operando aquí en santa Rosalía y pues que les dejan una, una gran ganancia este a costa pues del trabajo del, del esfuerzo y este de, de, de las compañeras y de los compañeros bien pues ante este bueno gracias compañero eh, por, por estos últimos datos ¿no? eh, de la producción del del calamar en baja california sur y, y digamos la, la, la, la fuerza que tiene a nivel mundial la producción del calamar sobre todo bueno para los capitalistas ¿no? porque nosotros nos quedamos con y eh, con la explotación no este, ya lo, ya lo dijo pues lo han dicho muchos no pero en alguna ocasión lo dice Eduardo Galeano en las venas abiertas de américa latina no la, la es la riqueza de unos es la desgracia de otros no nosotros estamos del lado de las desgracias y de la explotación pero también de la resistencia no es decir eh, eh, no solamente en eh, en algún momento se padeció al capital eh, pero hay otros momentos en donde al capital se le resiste y se le resiste organizadamente no y entonces esa organización eh, tiene un primer un primer paso que, que tiene que ver con demandas pues o sea, el trabajador el trabajador tiene dos opciones una es organizarse en sindicatos independientes democráticos que realmente vean por el por, por la por las por el trabajo de, de de, de los obreros y de las obreras y, y la otra pues este que digamos es es una una solución inmediata podría ser una solución inmediata que son son las demandas en contra de quienes los explotan ¿no? y entonces tenemos que las tres empresas de las que hemos venido hablando y sobre todo eh, por las condiciones en las que se ha venido platicando que han estado las compañeras trabajadoras obreras este es que se estas tres empresas están demandadas pues eh, lo que viene siendo el eh, hanjin eh, longing y brumar de san, de san bruno no entonces me gustaría ahorita nada más rápidamente eh, comentar eh, sobre sobre estas empresas y voy a iniciar comentando lo, lo que tiene que ver con la con la empresa eh, hanjin méxicos adsb y Porque esa fue la primera que fue demandada no eh, tenemos aquí en nuestras manos una una demanda que eh, se interpuso en el 2006 pero que pero que tiene digamos antecedentes desde el 2002 tengo entendido eh, bueno esta está esta demanda de casi este noven, casi 100 casi 100 trabajadores trabajadoras 99 para ser exactos fue eh, en contra o está en contra, perdón, de Hanjin de México con domicilio, digamos, lo voy a señalar eh, claramente, ¿no? Con domicilio en carretera transpeninsular al norte en la zona industrial de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur, México. También esta demanda está en contra de la empresa sudcoreana Hanjin Trading Company, USA, USA Corporation, accionistas de la empresa Hanjin México SASB Estados Unidos en pues lo voy a decir en español ¿no? porque no sé mucho de hecho no sé inglés pues 4201 Wilshire Boulevard Suite 111 en Los Ángeles California también este es en contra de los ciudadanos sudcoreanos miembros y ex miembros del consejo de administración de la empresa Hanjin México SASB los señores Hwang Soyeon, So Sung Park, Kyu Holly, Jeong Ho Ho y Hwang Rio Li. Ese Li es el Pioli. Pioli. Pio eh en su conjunto, es decir, todos ellos están también en la, de, en la demanda, ¿no? Que hacen estas 99 trabajadoras y algunos trabajadores. Y a la empresa también Hanjin Shipping en caso de esta última, de resultar responsable. Todos ellos originarios de Corea del Sur. Eh, bueno, este esta demanda de la que estamos hablando ahorita, se como ya lo comenté, se, se, se interpuso en mayo del 2006. Y digamos, podríamos mencionar algunos aspectos sobre los hechos, es decir, cuáles fueron, digamos, los fundamentos o las condiciones en las que se encontraron ya estipulados en la demanda las trabajadoras pa para interponer la demanda, ¿no? Y entonces, este... mencionan las compañeras, porque es la declaración de las compañeras, que de, dentro de nuestro... que es el, el ¿qué es capítulo tercero en los hechos? El hecho tercero. Dentro de nuestro trabajo, durante el tiempo que estuvimos laborando dicen las compañeras, fuimos víctimas de abusos anomalías e incumplimientos por parte de los patrones como reparto de utilidades, jornada, pago de seguro social, aguinaldo, contrato sin registro, cobro de material del trabajo, amenazas, insultos, es decir, que nunca nos dieron trato justo conforme lo marca la ley federal del trabajo, ¿no? Que es el único instrumento que tienen los trabajadores eh, en términos oficiales, ¿no? Bueno, esas, todas esas condiciones fueron eh, violaciones flagrantes a la ley federal del trabajo y bueno, fueron una de las de los de los hechos por los cuales eh eh interpusieron esta demanda, ¿no? Bueno, eh, es el caso que el día 15 de octubre del 2002, fíjense, estamos hablando del 2002, esta demanda del 2006. La contadora Evelina Carvajal Ledesma nos dijo que ya no teníamos trabajo porque la temporada de calamar se había se había acabado, lo cual es falso ya que se seguía pescando el calamar, y al preguntarle a la contadora el porqué de la situación, nos contestó que ya no teníamos trabajo y que le hiciéramos como quisiéramos, diciendo que ellos tenían controlado con dinero a todas las autoridades laborales del municipio de Mulegé y que ellos jamás nos harían caso. ese decir, los extranjeros, los los coreanos, eh, amenazaron de forma... este Bueno, a través de la voz de la contadora, pero ellos mismos personalmente también comentan las compañeras que fueron amenazadas y decían que no podían hacer absolutamente nada porque todas las autoridades laborales estaban cooptadas por eh, por el dinero, ¿no? Por el dinero de esas transnacionales. Eh, bueno, pues las compañeras... Las compañeras, como no tenían, digamos, como eh, muchas salidas, fueron a la Comisión de Derechos Humanos a fin de que, de que, dicen ellas, nos asesoraran, ya que las autoridades laborales del lugar no nos ayudaron para nada, al contrario, nos pusieron trabas. La sorpresa dicen las compañeras, fue que las autoridades de los derechos humanos nos dijeron algo parecido, pues nos dijeron que que no buscáramos problemas ya que nos iban a boletinar a las otras empresas calamareras para que no nos dieran trabajo y que era mejor que dejáramos las cosas como estaban si no queríamos que nos fuera peor 2002, o sea, en el 2002, bueno, eso está pasando ahorita, si las compañeras piensen las compañeras si están en alguna organización que defienda sus derechos laborales no son aceptadas en ninguna de las empresas de calamar en Santa Rosalía es decir se le está negando el trabajo solamente por eh, por exigir lo que es de ellas pues y por exigir un trato justo digno ¿no? Y por y por y por y por contar con condiciones laborales favorables para la familias, ¿no? Y para sus hijos. Bueno, estos son algunos hechos, pero a mí me gustaría más bien eh, escuchar de viva voz a la compañera Patricia, que es una de las compañeras eh, que demandó a, a estas empresas ya estos coreanos y, y escucharla a ella, ¿no? Cómo es que cómo se comenta eh, digamos cuál es la vida de la trabajadora del calapar, y cuáles son las condiciones y, y qué es lo que están buscando, ¿no? Vamos vamos a escucharla. Mi nombre es Patricia Pacheco Soy del municipio de Mulegé, Santa Rosalía, Baja California Soy una de las calamareras despedidas injustificadamente Hasta ahorita el motivo de estar aquí es para llevar a cabo el esclareamiento de nuestra demanda, uno de los principales problemas laborales. También para que sepan las autoridades correspondientes en el estado de que están las empresas laborando. Hoy siguen las mismas empresas, Hangin, Longin, bruma donde mismo, con el mismo precio, con el mismo trato a las personas. Trabajamos más de 16, 14 horas con 30 para, para 30 centavos el kilo ¿sí? sin seguro social sin utilidades sin herramientas de trabajo y aún sigue todavía actualizado todo esto no ha cambiado nada nada ha cambiado siguen en las mismas condiciones las empresas con los de salubridad igual el pueblo Ahí se ve, pasaron por ahí y se miran Han Yin, en las peores que, condiciones que cuando nosotros estábamos trabajando. Todo esto pasa en las empresas calamareras. You left your country to seek refuge in another man's land. You left your country to seek refuge in another man's land. You will be confronted by strange dialects, you will be fed with unusual diets. You got to sleep in a tapolins house, which is so hot. You got to sleep on a tapolins mat, which is so cold. Oh, we pues, mire, nosotros trabajamos, llegábamos, entrábamos a las 10 de la noche, a más tardar. El calamar ya estaba en la empresa. Llegábamos, nos poníamos el vestuario de trabajo, Y a estar parada de ahí a estar parada limpiando el calamar para que después alrededor de 12 horas entrábamos a las 10 salíamos a las 2 a la una dependiendo la producción que hubiera porque si eran 100 140 150 toneladas pues salíamos hasta alrededor de las cuatro o tres de la tarde también al limpiando en esa noche en esa parte de la noche del día alrededor de tres toneladas para podernos ganar nosotros que serán 900 pesos serían algunas que no pues no procesaban mucho el calamar hay unas hasta por 200 pesos toda la noche entonces trabajábamos lo limpiábamos al se procesaba lo cocien. l'emmarcatàven. Iron gai polint. Però això no cose mi. Era massa. De I no gai neguessin. A si. to si segue, Que el truc camarà. Queria el truc que maregue? El callia el Wolon passa Yvonne. again. Francis Boyma. Francis Boyma again. You know they me dejarán mentir, si uno se atreve en alguna reunión de amigos alguna clase de economía o filosofía citar a Carlitos Marx para expresar que el capitalismo realmente no abolió de ningún modo la esclavitud, sino al contrario ha sofisticado sus formas el amigo o el compañero de clase, puede soltar la carcajada o en el mejor de los casos argumentar que el viejo Marx ya no responde al presente del siglo 21 pero cuando uno conoce la explotación laboral y la manera en que las empresas capitalistas del calamar en Santa Rosalía, Baja California Sur, por su enferma necesidad de acumular riquezas en unas cuantas manos, golpea la vida de las obreras y los pescadores ribereños, las risas o los argumentos creemos nosotros están obligados a guardar silencio por un momento. Y pensar. Y echar un ojo abajo y organizarse a la izquierda. algunos de ustedes que me platique un poco sobre eh, digamos cuál es cuál es el cuál es qué es lo que ustedes están esperando no qué es lo que ustedes esperan para que puedan satisfacer sus necesidades como, como como como trabajadoras injustificadamente despedidas ¿no? pues nosotros ahorita aquí estamos exigiendo buscando la manera de que nos escuchen de las autoridades correspondientes que se le embargue algo y ya se nos quede liquidada nosotros la deuda que tenemos. Y que no siga con las mismas injusticias con las trabajadoras que hay. ¿Por qué? Porque ahí vienen atrás nuestros hijos, nuestra familia nuestros familiares. Ahí vienen atrás y no queremos seguir viendo lo mismo. Lo mismo de siempre. Estamos cansados de repetirse, de decírselo. Ellos lo saben bien. Tanto, la, tanto los coreanos como los chinos lo saben bien. Nosotros ya no somos Como dijo ahorita la compañera, ya no somos aceptadas del bien, por el bien en ninguna parte. No importa, no importa por nosotros en lo personal. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos acabadas, ya estamos cansadas, ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen los hijos de los pescadores. Pues ahorita, pues, yo puedo decir, mi marido no es pescador, pero ¿qué espero de uno de mis hijos o los nietos míos? No sé qué vaya a pasar más adelante, ¿eh? en un futuro más adelante. Ahorita Santa Rosalía se quedó sin calamar sin calamar, quiero que lo que pasa con los habitantes de Santa Rosalía, que se están emigrando a otros lugares, arriesgando a sus familias, arriesgándose ellos en lo personal y entre ellos un hermano mío, ¿Eh? entonces eso es lo que queremos, no queremos más injusticia, que no pase en la familia lo que nosotros pasamos y que estamos pasando, nuestros hijos crecieron gracias a Dios, ahí se quedaron, ahí vienen ellos a buscar lo mismo que nosotros buscamos a trabajar el calamar porque no hay otro ámbito de trabajo en Santa Rosalí o que nuestros hijos emigren y que mañana pasado ya nos sepamos de ellos. Eso es lo que se está esperando, nada más. Entonces, ¿dónde quedaron nuestros sacrificios? Es lo que es esa es la respuesta que yo quisiera que las autoridades o Hangil me la diera. ¿Dónde quedaron nuestros esfuerzos? Los sacrificios, el, aquel futuro que teníamos planeado para darle a nuestros hijos. ¿Dónde quedó? A Hanjin lo único que le solicitamos, que ya, ya estuvo a hacerse guaje, ya estuvo a hacerse, de hacernos más ignorantes de lo que somos, no, ya queremos justicia señores, ya, ya basta de todo esto, ¿Eh? tienes como pagarnos Hanjin. Estás escuchando Radio Zapatista, Sudcaliforniana.